Inscripción de naturalizaciones. Artículo 73, Inscripción obligatoria de la naturalización. Los hondureños naturalizados, deberán inscribirse en el registro civil del municipio de su domicilio, dentro de los 15-15 días siguientes a la obtención del acuerdo de naturalización.